Hora libre. Dice años que los jóvenes se apropien del aire. Hora libre. 10 años de radio. Bueno, nueva hora en Hora Libre en el barrio, nos estamos volviendo locos, está lleno, lleno de chicas y de chicos eh, FM Riachuelo, así que arrancamos con qué escuela ¿Cómo están chicos? Esperen, respiren, vamos, ¿cómo están? Bien Bien, estamos bien, acá hay una que está colorada, que siento fuera televisión mira mira cómo está ella Bueno, ¿me cuentan de qué escuela vienen? acércate bien y hablamos fuerte de, de la escuela 13 De Fly Mamartos Bien, la escuela que sí, yo le sí, llamo la escuela, la escuela de Salón La escuela de Salón Que queda en Barracas, muy cerquita de acá ¿Sí? sí, sí. Y primero nos vamos a presentar Quienes estamos alrededor Así eh, los oyentes nos van conociendo Quien habló recién es Matilda Matilda, al lado tuyo está Bautista Pedro Juana Miranda Milagros delfina Bueno, van a tener que hablar un poquito más fuerte porque están como así, con la voz chiquitita. Bien, la escuela de salón que no se llama la escuela de Salom, la escuela que queda en salón Prime Amerto Esquiu, ¿me cuentan algo de esa escuela? ¿Cómo es? Si van al, todo el día a la escuela, ¿cómo es? A ver. Es jornada completa. Bien, ¿a qué hora entra? ¿A qué hora salen? A las... oh. A las 8 y nos vamos a las 4 y 20. Ahora, algo personal, ¿cómo es estar en la escuela todo, todo, todo el día? Bueno, eh, la verdad es que es obrumador a hacer tanta tarea, pero es divertido porque compartís tiempo con amigos. Claro, está buenísimo eso. La maestra ayuda mucho. Bien, la vamos a presentar a la maestra, ya que la mencionas. ¿Cómo se llama la seño? Dale, hola. Hola, ¿cómo te va, Pato? Hola. Me llamo Roxana, soy maestra de sexto grado de hace muchísimos años y trabajo hace años en la escuela y estoy encantada de volver al programa. Gracias por todo, claro por hacer ese lugarcito todos los años. Roxana es habitué, todos los años viene desde que yo trabajo en el programa, viene todos los años, más o menos, ¿no? Sí. Y sí. Bueno, así que este grupo que es el sexto grado sí, sí, de esta sí. escuela, que vamos a contar algo de la escuela. Eh, es, es, eh, es una escuela que ¿qué especialidad tiene? Tiene... ¿Es, plu? es plurilingüe? A ver, le explicamos a sus, mm. nuestros oyentes qué es ser plurilingüe. Que tiene um, dos, dos, tiene italiano e inglés. Así que, Así que como ustedes tienen idiomas. Varios idiomas. ¿Cómo ustedes tienen italiano en inglés? No, porque es común. Quiero sí. que me saluden en italiano. ¿Quién Buongiorno. sea? Buongiorno. Buongiorno. ¿Qué más? ¿Alguna cosa más decime? ¿Cómo estáis? No sé. Yo estoy muy friene. Sí. ¿Sabes que a ver, dale, dale, dale? En inglés te va a saludar. Ah, bueno. Hello, how are you? Very well, thank you. And you? Estoy con el inglés, ¿sabes cómo, no? Pila, bueno. pila. Sí, sí, sí. Hablo en inglés que no te puedo explicar. Bueno, eh, ¿y qué otras materias tienen ahí? En esa escuela. Además de idioma inglés y idioma italiano. Tecnología. Plástica. Música. Eh, educación física. ¿Eh? No sé. Y las comunes. De y las él. comunes. Ah, Perfecto. <risa> y ustedes están todo el día, así que uh -huh. comparten el comedor. ¿Cómo sí. es el momento del comedor que yo alguna vez pasé por ahí? Bastante ruidoso. Muy sí. ruidosos. Sí, ruido. ¿Por qué no, no, no, son no, no. tan ruidosos? Okay. Porque, Porque cuando, son hablamos son cuando hablamos chiquitos, la mayoría chiquitos. Somos sí. charlatanes, la verdad. Ah. Es un momento en el cual, sí. bueno, se encuentran y parece ser que hay mucha energía y mientras comen. ¿Y sí. cuál es la comida más rica del comedor de la Escuela Fray Mamertos? Ay, pollo, pollo, pollo, pollo, pollo, pollo, pollo, pollo, pollo, pollo. Pollo con pollo. ensalada. Sí, es <risa> muy <Pollo> con ensalada <risa> Es muy rico. Pollo con ensalada. ¿Sí? Le haré Sí. <risa> ¿Todos opinan igual? ¡Sí! Bueno, ganó por unanimidad bueno es que sí. Buenísimo Bueno, vamos a lo nuestro ¿Qué, es el, ¿Qué tema prepararon con la señora Roxana Y con la bibliotecaria de la escuela que no la presentamos Que también trabajó con nosotros ¿Cómo es el nombre? Miriam Miriam, Miriam, Miriam. Que está del otro lado de, del estudio Con el resto de los compañeros ¿Qué tema preparamos? Los cuentos fantásticos, eh, fantásticos. Eh, Los cuentos el, el que fantástico. más vamos a contar esto vermori Bien Vamos a arrancar con eh, ¿Qué es el cuento fantástico? ¿Qué es el cuento fantástico? ¿Qué características tiene el cuento fantástico? ¿Y por qué se le dice el cuento fantástico al cuento fantástico? Porque pasa en sucesos de la vida cotidiana Pero en algún momento pasa algo que no pasaría en la vida real Exactamente, Entonces. esa es la característica del cuento fantástico no Venimos bien, como una historia común y corriente Y de pronto, fling claro. <risa> Algo anormal ah, no, no, no, <risa> no que... Perfecto, bueno como que y, dije, sí. Ustedes le leyeron varios cuentos fantásticos ¿Quién sí. me cuenta alguno, me dice el nombre? si lo vamos compartiendo con nuestros oyentes Y le vamos explicando digamos una historia que es una historia fantástica Tenemos... El castillo. El castillo. A ver, ¿quién arranca contándome el castillo? El castillo se trata sobre un señor... Uh -huh. Edgar. ¿Eh? Edgar. Edgar. Edgar. Edgar. Que está en una mansión y que... No. En un castillo. Sí, en un castillo. Bueno, por eso se llama el castillo, porque sí, está en el castillo. ¿no? <risa> bueno, y Edgar está en el castillo y... Y alguien... Llámalo a unos obreros uh -huh. Y ahí en la parte Esa del cuento nos dice que él lo llamó ¿Quién lo llamó? Uh -huh. no, lo uh -huh. no lo dice, uh -huh. no lo dice. No. Entonces... Pero van unos obreros o trabajaron claro. castillo uh -huh. Así que eso es una historia perfectamente sí. Sí, sí. normal uh -huh. ¿Y entonces? Y, un... entonces, eh, uh -huh. y Edgar eh, eh, Como hablaba mucho de ese castillo uh -huh. eh, Decía que Mejor que hablen porque Todos los turistas venían Y ese, ese castillo lo quería hacer como un hotel Para que todos vayan y, y, se, hospedara, y se, hospedaran se hospedaran ahí, ahí. Hasta ahí es una historia común y como, corriente Claro, porque decían que había sí. fantasmas, espectros Espect Y entonces, ¿qué le pasa a Edgar? Y, eh, como él había llegado un día antes Se fue a, a la biblioteca uh -huh. a, a dormir Y, y empezó a... Comenzaba a leer y vio documentos, fotos, y le parecía raro porque como que tenía mucha familiaridad ahí en el lugar. Caminaba con mucha familiaridad en el castillo. Eso, claro. Como que ya había estado ahí. Como que ya había estado ahí. Sí. Y entonces, ¿dónde viene lo fantástico ahí? Y que eso, porque después se despierta y como que llega a los... Tuvo un sueño... Él quiere hablar con los obreros y no lo escuchan. ¿No lo escuchan? Y él piensa que lo están escuchando, pero no lo escuchaban. ¿Y entonces de qué se da cuenta en ese mismísimo momento? De que él era, era el fantasma que estaba en el castillo. Él era el fantasma y ahí nos damos cuenta que en esa historia absolutamente normal y natural hay algo diferente que es que él se da cuenta que es un fantasma. Sí. Sí. Y ahí sí. nos damos cuenta que es un relato fantástico. Sí. Sí. Sí. Buenísimo. ¿Algún otro leyeron no pasamos a eh, nuestro... Leímos también... Son Dobermory? Timpo. Son Timpo. De son, tim... sí, sí, son, son, son Timpo te lo puso un fantasma. Un, sí. un claro. cuento chino. Ajá. Sí. Y también hay un, un fantasma ahí. Claro. Sí. Sí. Sí. Mm. Que... Es muy traicionero. <risa> sí, mentiroso. Sí. ¿Sí? ¿Sí? Ah, es mentiroso, el fantasma. Sí. No, sí. el humano, el, el humano, humano. Claro. Ah, Pero se hizo pasar por fantasma, entonces. por un espectro. se ah, pasa como sí. un fantasma para después para después venderlo como un animal y ganar bueno. plata. Bueno. Bien, y hay un cuento que nosotros leímos, digo nosotros porque yo también estuve trabajando con ustedes, que fue nuestro cuento de Trenza. ¿Cómo se llama? Tobermori Tober Tober eh, ¿Quién es el autor de Tobermori? Saki. Saki. Saki. Saki. Saki. Saki A ver, ¿qué me cuenta algo de Saki? Así vamos poniendo A nuestros oyentes En tema El no. nombre real de Saki es Héctor Ujmurna ¿Cómo, ¿Cómo? Héctor Mur Munro, sí, Munro. Munro. Munro. Nació en 1870 eh, Era británico Murió en 1916 y a los dos años quedó huérfano y fue todo junto con su hermana por sus dos tías, uh -huh. que eran solteronas. rígidas y severas. Ah, dos solteronas rígidas y severas, nos quedó ahí completa la oración. Sí, Bien. Sí. ¿Y qué le pasó a, a Saki? ¿Cómo empezó a escribir? o ¿Cómo fue la vida? ¿Algo por más? Con dicha Se caracteriza al escribir relatos valiéndose del humor negro. Uh -huh. Generalmente sus textos suelen ser incorrectos, han sido divertidos y Ajá. hasta macabros. Claro, un poco rompiendo con esa estructura tan rígida con la que fue creado, que fue creado por estas tías sí, solteronas sí, y severas. Sí, relatos con ironía. Uh -huh. Bien, perfecto. ¿Y algo más tenemos del, del autor? Sus obras han sido traducidas a varios idiomas y publicadas en muchos países. Ajá. Entre sus obras está La Ventana Abierta, que fue la obra más famosa, y Alicia en Westminster, When, que es una parodia, Alicia, en El País de las Maravillas, una parodia política. Ajá. Del autor Levi's Carro. Sí, sí, sí, sí. Eh... Dice que mientras participaba como soldado en la Primera Guerra Mundial Dicen que sus últimas palabras fueron Apague ese maldito cigarrillo ¿Y por qué apague ese maldito cigarrillo? ¿Qué pasó en porque ese momento? Porque dice que según... Es, es, fueron sus últimas palabras porque había un cigarrillo encendido Y dicen que se, ese eh. cigarrillo encendido fue que llevó las balas de los alemanes Que acabaron de ah. subir Hasta irónico este fue su muerte, ¿no? Porque si a él lo mataron Porque se dieron cuenta que estaba ahí Por las cenizas de un cigarrillo Por la por la llamita del cigarrillo No sé cómo decirlo este Tuvo una muerte bastante rara Sí, decime Matilda Me gustaría agregar que su madre fue corneada por una vaca La ah, madre de Saki Y por eso murió Y quedó huérfano Y, quedó huérfano. y su papá era policía del lugar donde vivía sí. y se ve que lo mataron en uno de los casos si sí, claro. que mala suerte porque de todas las cosas que te puede pasar en la vida, ser corneado por una vaca es una muerte realmente sí, sí, muy sí, y muy rara. rara probablemente por eso a Saki le gusten le, le gustaban los relatos fantásticos claro ¿no? sí, sí. sí, sí. e irónicos, que después vamos a hablar un poquito de la ironía de este de este autor bueno Para ir eh, develando la historia de, de tobermori vamos dos líneas nada más. ¿De qué se trata Tobermory? Después vamos a escuchar los radioteatros que hicimos y demás. Sí. Se trata de, de un señor que sí. se llama Apim, que que hizo con un gato lo un, un experimento y lo hizo hablar. Hasta ahí lo vamos a dejar. Bueno. Nuestro cuento, el que nos convoca el día de hoy, es el experimento de un sí. señor que hace hablar a un gato Y de las consecuencias que trae esto para el mundo humano que un gato habla Y también Más para, o men... el gato, y para el gato Y para el gato también, para el gato, para el gato también, sí. pobre gato Vamos a escuchar un poco de música, así después empezamos a develar esta historia No le vale. gallinas. decisiones divididas entradas salidas de but hay inocentes hay homicidas hay muchas bocas y poca comida hay gobernantes y presidentes hay agua fría y agua caliente en el mundo hay micrófonos y altoparlantes hay 6000 Tierra, hay tanques de oxígeno, tanques de guerras, el sol y la luna nos dan energías se duerme de noche y se vive de día. Hay gente que rectifica lo que dice, hay mucha gente que se contradice. Hay algarrobas y algas marinas, hay vegetarianos y carnicerías, hay tragos amargos y golosinas, hay enfermedades y medicinas, hay bolsillos llenos, carteras vacías, hay más ladrones que policías, hay religiones sagradas. Hay ateísmo, hay capitalismo y comunismo. Aunque nos parecemos, no somos los mismos. ¿Por qué? ¿Por qué? No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, mi amor. No hay nadie como tú. vexo en pijama hay cosas reales y melodrama hay laberintos y crucigramas existen llamadas que nadie contesta hay muchas preguntas y pocas respuestas hay gente valiente gente con miedo gente que el mundo no le importa un bledo, gente para No hi n ha como tu. palabra. Derecho a la lectura. Derecho al juego. Derecho a la educación. Derecho a que se escuche tu voz. Derecho a la comunicación. Hora libre. 10 años, Diez años de, radio. de radio. Bueno y seguimos con las chicas y los chicos del sexto grado de la escuela Fray Mamertos Kiu. Sí. Y trabajamos el cuento tobermori Mori que recién presentamos. ¿Sí? ¿Y cómo lo trabajamos? ¿Qué es lo que hicimos en el, en el aula? Eh, escribimos las cosas que del rollo teatro. Hicimos un radioteatro, perfecto. Le explicamos a los oyentes que es un radioteatro, que hicimos como que actuamos, pero solamente se escucha el audio. Exactamente. Reescribimos el cuento como historia, Sí. Medio con nuestras palabras Y con las palabras que hay en el cuento Perfecto, porque hay algunas que no nos quedaban Como para decir Que no nos salían y que eran meras raras Como es la palabra rara que no nos salía Estrignino ¿Y por qué estricnino. la cambiamos? Por veneno, por veneno. veneno. Por veneno. Sí, porque, eh, porque es lo mismo también claro. Entonces eh, reescribimos el cuento en forma de guión Y lo actuaron sí, ¿sí? Sí, sí. Vamos a escuchar el cuento tobermori En tres partes la primera parte, eh, ¿con qué tenía que verlo? ¿Recuerdan? Eh, con el... ¿Experimento? Con el comienzo del experimento. Con, eh, en realidad, la presentación en sociedad del experimento sí. del señor... Apín. Apín. Del señor Apín. Así que, vamos a escuchar el primero de los audios de este radioteatro, el diálogo 1. Es una tarde lluviosa, desapací las finas del mes de agosto. Un grupo de personas se reúnen en el living de la casa de Lady Blembley para tomar el té. Todos encuentran su atención en el señor Apin por su personalidad. Empecemos a tomar el té. Hice unas masitas caseras para ustedes. Son exquisitas Muchas gracias. Las voy a probar. Mmm, deliciosas. Bienvenido, señora pin Llegó justo a la hora del té. Muchas gracias. Tenía muchas ganas de llegar para contarles mi sensacional descubrimiento. Oh, ¿qué descubrimiento? Contanos, por favor. Estoy tan contento con mi gran descubrimiento. Trabajé por 17 años con muchos animales, aunque tuve éxito solamente con gatos. Son criaturas admirables e inteligentes. Cuéntenos su gran descubrimiento. Aunque no lo crean, logré que un gato hable. El gato que habla es Tober Mori. Pienso que es un super gato y es mi primer discípulo. <risa> ¡No es posible! ¿Cómo puede hablar un gato? ¿No sería mejor traer al gato y jugar por nuestra cuenta? ¡Vamos, Todor no ¡Lo nos vamos a esperar! ¡Miau! Yo iré cuando se me dé la real gana. ¡Miau! En medio del clamor, Todor Mori se abrió paso con delicadeza cabeza e indiferencia. Caminó entre los invitados y todos quedaron en completo silencio. Bueno, y ahí quedamos, ¿no? Que sí. Tobar Mori camina. ¿Me lo ¿Sí? haces en vivo, por favor? <risa> Miau. <risa> Tenemos un... Yo, no, y también lo que dice. <risa> Miau. Y oiré cuando se me dé la real gana. ¡Mia! <risa> él, él es el gato ¡Meow! que escuchábamos recién en la grabación. Bueno, esto que ustedes escucharon recién es un diálogo que escribimos en base a la lectura del cuento y que actuaron los chicos que ahí se, se estaban riendo. Claro que las veces sí, no sí. salían al aire. ¿Por qué se reían? Me, es, es raro escucharlo. Sí, sí digamos. Es muy raro, vergüenza. Cambia la, la voz, vergüenza, no, vergüenza no, risa Claro, porque uno a veces no... Digo, ve infinidades de fotos de uno Pero sí. pocas veces uno se escucha Ahora con la tecnología del WhatsApp Y que hacemos grabaciones Uno se empezó a escuchar más Ajá. Pero para algunos Hasta no hace mucho tiempo Cuando el WhatsApp no se usaba de esa manera La voz de uno era absolutamente desconocida Así que eso causa mucha gracia Bueno... ¿Y qué pasa? Eh, ¿O qué pasaría? Vamos a hablar en condicional, porque no conozco a ningún gato que hable. Si ustedes de pronto alguna de las mascotas que ustedes tienen empieza a hablar. Y yo aprovecharía. ¿A qué aprovecharías? Hablar. ¿Con el gato o con el... ¿Qué tenés, gato o perro? Perro. Bueno, perra. Perra. perra. Bueno, ¿vos? Yo, si una mañana me levanto y escucho hablar a mi gato, me, me sorprendería, me asustaría. Sí. Y después, no, no sé, me, me, me iría acostum acostumbrando. Mm. <risa> Yo lo doy en adopción. No, no. ¿Vos qué te pasaría? Yo tengo perro. Bueno, ponerle que tu perro, una mañana te levantas y el perro empieza a hablar. Me asustaría y aprovecharía. No, igual le censaría para no diga mis secretos en mi casa. ¿Tantos secretos y tan complicados tenés que tenés miedo que el perro ande por ahí contando? Ah, A veces. A veces. Sí. No, yo eh, yo tengo secretos que no, no cuento porque son de mi intimidad, pero lo, lo educaría para que no los para que no los cuente. Claro, sí, si lo tengo desde chiquito Yo claro estamos eh, arrancamos con los secretos no porque es uno de, de, de los puntos de conflicto de este cuento porque en realidad esa gente que estaba reunida ahí se da cuenta que el gato puede contar secretos sí, ese sí. es el mayor problema de que un animal hable No, no pero cuenta cosas de tu intimidad también Ajá. podría dar la dirección de <risa> <¿Qué te risa> de ¿No? de Podría contar algunas costumbres que uno tiene Que nadie sabe porque son muy privadas Soy Podría hacerte quedar mal Soy ¿Sí? un youtuber famoso y me dice la dirección de mi casa ah. <risa> Bueno, eh, este es el punto cuando aparece Tober Mori En que el relato coincide con qué tipo de cuento cuento pero, fantástico, fantástico, fantástico que fantástico. es nuestro este tipo de cuento porque hasta ahí nuestro era tema, todo no, todo no, común había un grupo de claro. gente tomando el té y sí. no pasaba nada hasta que entra togar mori y eso es lo que rompe con la normalidad entre comillas de una historia que pero si api no decía que tenía que hizo ese, experim ese experimento nadie y no lo mostraba Nadie, nadie, le eh, nadie le creería Si no lo mostraba Ajá. No, claro, porque si de pronto alguien dice Habla un gato, claro, yo no se lo creo Si no lo llevaba no... Nadie se moría Igual tampoco le creían Por más que sea, sea mentira o sea verdad Ajá. Claro, porque se reían de... ¿Qué tuvo que pasar para que tuvo, le creyeran? Tuvo, no tuvo que entrar a Tobermory Que quiero que me lo hagas de vuelta Entra a Tobermory <risa> Dale, dale Miau Yo iré cuando se me da la gana. ¡Miau! Muy bien, es, es nuestro actor estrella Así que, bueno, Martín esta historia recién empieza, así que tenemos dos tramos más de radioteatro para escuchar. Entre tanto, vamos a una pausa comercial y después continuamos. Macri, hacete cargo, ¿sí? no a las rejas, no queremos el espejo de agua, queremos las canchitas de fútbol, que nuestros hijos sigan jugando al fútbol, que sigan divirtiéndose, aunque Macri lo quiera, nosotros vamos a seguir defendiendo todo lo que es público, todo lo que es de los pobres compañeros, seguir luchando, Macri, basura, posada, dictadura, Macri, basura, posada, dictadura. Agárrate fuerte 100.9 FM Riachuelo Donde caben todas las voces Hola Marta ¿Qué haces Susi? Te cuento que se me ocurrió una idea brillante Para darle un nuevo rumbo a mi vida Quiero ser artista ¿Cómo? ¿Susana? Ay, sí, es que me encanta bailar Subirme al escenario, actuar ¿Nunca soñaste con eso? Ay, pero qué decís Igual seré curiosa, ¿dónde vas a hacer eso? mira ya averigué todo En la Casa Popular, el patio, hay una formación artística para jóvenes a partir de los 15 años ¿15 años? ¿No estás medio grandecita vos? Pero, ¿qué problema y Si yo me siento una piba Escuela Galera Para más información, comunícate a galera la boca junto escénicas gmail.com facebook proyecto galera formación en arte whatsapp 11 68 75 92 84 ¡Oh! casa popular el patio organización social y política los pibes mamá ama sonsa que grande grande sola viernes Arrancamos a las 19 horas más o menos. Terminamos a las 21. Más o menos. Cazadores de soncera. Capaz Nos habíamos juntos. El enfoque, un programa donde la cultura sos vos, somos nosotros y es el otro radial donde todas las ideas importan un programa donde el enfoque se enfoca en lo diverso escuchanos todos los sábados de 10 a 11 horas el enfoque estás escuchando FM Riachuelo 100.9 todas las voces en el aire de la boca 100.9 Desde los barrios del sur, todas las voces. FM Riachuelo, 100.9 100.9 Hora Libre ¿Qué es Hora Libre? Es el espacio para crear, para reflexionar, para discernir, para comunicar... Diez años de radio. Seguimos en Hora Libre en el barrio con los chicos y las chicas del sexto grado de la Escuela Fraima Merto Q, del barrio de Barracas. Y estamos con la historia de Tober Mori, de este experimento que hace una especie de científico loco que hace que un gato hable. Bueno, vamos a escuchar el la segunda parte, el segundo diálogo que tenemos sobre el cuento. Las zonas transcurrían y los invitados seguían sorprendidos por el descubrimiento del señor Api. Habrían escuchado hablar a Tober Mori, un gato. Todos sentían lo peligroso que podría ser que un gato hable y el pánico se apoderó de la situación. ¿Vas a permitir que este gato salga a hablar de nosotros con los sirvientes? Mm. Y... ¿Qué podría decir de nosotros? Me pone una situación difícil. Mi marido y yo queremos mucho a Tober Mori. Usted, señora pin es responsable de esta situación. Mire, señora, si hubiera sabido que traía tantos problemas, no lo hubiese presentado en sociedad. Después de todo, no me pido permiso para experimentar con mi gato. Imagínense si lo hubiese enseñado a los otros gatos. Miren si ya le enseña a la gatita del establo sus conocimientos. Podría revelar todos los secretos de sus dueños. Sería un escándalo. Podría enseñarla a otros gatos. Podría revelar los secretos de sus dueños. Pero... Ni mi gran descubrimiento, después de tantos años de investigación y experimentos. Es verdad. Tobermury es una amenaza para todos. Algo hay que hacer. Estimada señora, ¿usted qué sugiere? Y podríamos eliminarlo, o podríamos ponerle veneno en la comida a él y a la gatita del establo. Bueno, podríamos poner veneno... Mientras tanto, toda era morir y por la ventana. Los huéspedes permanecieron despiertos toda la noche tramando el macabro plan. De ser la mascota, pasó a ser el enemigo público número uno. Una amenaza. Una amenaza. ¿Qué opinan de esta reacción de los invitados? Eh, Un poco maldita. Bien. No estuvo bien. Porque podrían haber solucionado el problema no, de otra forma Pero decidieron sí. matarlo El que estuvo mal también fue Apping Porque no pidió permiso para experimentar Con el gato de la señorita Blembley Exactamente Primero que no pidió permiso Pero bueno, consumado el hecho Ya el hecho es que el gato habla Planearon matarlo Incluso hasta hay Un acuerdo de parte de los dueños, ¿no? Sí, sí. sí. sí. ¿Y qué piensan de eso? ¿Ustedes matarían a su sí. mascota por eso? No. Tampoco no, tanto. No. No. Claro, se ve que ahí había algo muy oculto para ocultar, <risa> o para no, seguir no, ocultando. Muy oculto sí. para ocultar. <risa> Exactamente. Algo como que no podía salir a la luz, porque si no, no se entiende, ¿no? Esa... Porque, sí, digamos... Eh, eh, uh, volví a ver. <risa> A ver, pensemos ¿Qué podría haber revelado? Y los secretos Íntimos de sus dueños Exactamente los Pero secretos. tendrían que haber sido secretos, secretos Muy claro. importantes Ocultos, sí. ocultos claro. Como que robaron que... todo ¿Cómo? Como que robaron todo, o algo, un banco o Sí, o alguna alguna Costumbre medio ahí Medio perversa O, o algún, claro, que eran estafadores No, no sé qué podría ser tan grave, ¿no? Porque capaz que ellos tenían así como secretos como que usaban peluca o dentadura y no quería Ah, todo. también más nada por lo estético, porque se que eran gente de plata, de plata, mm. gente importante, eso. Claro. Como la Mirta. Como la y Susana, mental elegante Susana. Susana. Buenísimo. Bueno, los vamos a mantener un segundo más en suspenso antes de escuchar el último audio sí. para ver cómo se resuelve esta historia sí. hablando de gatos, vamos a escuchar un tema que tiene que ver con los gatos mañana de jueves tenemos alguien al aire ¿Hola? ¿Hola? Sí, ¿con quién estoy hablando? Buenos días, habla Liliana, la sí. directora de la Escuela 13 del Quinto Ay ah, ¿escucharon chicos? Sí. sí Hay unas caras de sorpresa acá ¿Sorprendidos? No, porque sí. llamaba bueno Porque eh, siempre normalmente como cábala los llamo cuando van a la radio para saludarlos Este, para felicitarlos porque, bueno, sé que eh, están ahí después de un gran trabajo que han hecho todo esta primera parte del año y que fueron con muchísimo entusiasmo a trabajar en la radio. Así que, bueno, eh, nada, simplemente decirles que estoy muy contenta con todo lo que hacen y orgullosa porque, bueno, son mis alumnos también. Bueno, muchas gracias. ¿Qué les parece a los chicos? ¿Cómo? ¿Que les quieran mandar saludos? Sí. sí, sí un sí, beso, un beso, te sí. queremos. Bueno, gracias, yo también los quiero mucho. Bueno, y vos sabés que nos queda la última parte de Tobermori, que fue el cuento que trabajaron en prácticas del lenguaje y con el cual este, hicimos este programa. Así que, si querés, te invitamos a que sintonices el final de, de la historia. Dale, buenísimo. Y muchas gracias por llamar. Bueno, gracias a vos. Un cariño grande para todos. Gracias. Hasta luego. Bueno, y estamos con esta historia de Tobermory, que tenemos que ver cómo termina, o ver, o escuchar, mejor dicho. Así que invitamos a nuestros oyentes a escuchar el final de Tobermory. La cena en la casa de la señora Blembley no resultó como se esperaba. El gran descubrimiento de la señora pin no solo sorprendió a los invitados, sino también los puso nerviosos. Los comensales permanecieron despiertos toda la noche. Adelaida, Adelaida, por favor, sirve el desayuno. Fue una noche muy larga y estamos cansados. Sí, señora, ya le sirvo el té. También me gustaría decirle que dejé la ventana de la despensa abierta para el uso de Tobermory. ¿Ha visto a Tobermory? No, señora, no lo he visto. Ay, Dios, ¿dónde podrá estar este dato? ¿Habrá escuchado que planeamos matarlo? Usted no lo habrá ocultado para mantenerlo vivo, señora Pin ¿Usted qué piensa de mí? Yo no sé dónde está. Señora Blemble, señora Blemble, no sabe lo que ha pasado. ¿Qué pasó? Tranquilo, cálmese y explique. Encontré a Tobermory muerto. estaba en los arbustos con mordeduras en el cuello. Seguramente se peleó con el gato grande del vecino. Hacia el mediodía, los invitados abandonaron la casa. La señora Blemble ya se había recuperado lo suficiente como para escribir una carta sumamente antipática a los vecinos acerca de la pérdida de su preciada mascota. Así, esta triste historia termina. ¡Oy! Oh, ¿Qué pasó con Tobermory? Se murió. Se murió, Se murió no. pero no producto no. de ese plan macabro de su dueña y los invitados de la dueña, sino no. ¿qué pasó? Sí, no. No. Porque <coughs> tuvo una pelea con el gato grande. Totalmente. Totalmente. Sí. Bien. Y la locutora. Sí. Pero igual, eh, Blemley... Eh, lo quería matar por su parte, pero eh, fue fue se, se murió por parte de, del gato del vecino y le, y le hizo una, una queja. Entonces, todo estuvo mal porque ella también lo quería matar al gato. Claro, ahí vemos que son como sí. hay una doble moral, ¿no? Por claro. un lado, ella lo quiere matar para que no revele sus secretos, pero cuando lo mata el gato del vecino, le pone una carta con Ajá. una queja gigante a los vecinos. Sí. ¿Qué opinan de eso? Mal. Mal. Cara dura. O sacarado <risa> mente ideal en la doble cara Sí, sí, no está buena, ¿no? Y encima después se arrepiente. Otro secreto blanca. más querer matar a su gato. Otro secreto más, claramente, ¿no? ¿O caradura o bipolar? eso No está buena La, la actitud de la dueña ¿no? Primero no, porque no, no. A, no muestra sensibilidad A su mascota Y después Ajá. esta cuestión de cuando lo mata a otro Va y se queja sí. Bueno Justamente Eh el contexto de la historia Y lo que sucedía en ese entonces Tal vez tenga que ver Con lo que quiso mostrar Saki Al escribir este este cuento Si tuviéramos que um, Ubicarlo en la historia ¿En qué tiempo lo ubicamos esto? En, eh... A fines de mil, del 1800 Exactamente Y en el marco de Eh, reuniones de gente De qué clase social, por ejemplo Alta, clase alta Clase adinerada Que digamos que es importante Gente que es importante, gente adinerada Con gente poder Con poder Gente que además seguía como Determinadas formas de ser Que tal vez no, no tenían nada que ver Con lo que internamente ellos querían Pero que había una forma De ser y de actuar que tenían que mostrar Para el afuera Por lo tanto, bueno, Saki muestra eso y hablamos de la ironía del autor, ¿no? ¿Alguien sí. tiene algo para contarle a nuestros oyentes sobre la ironía del autor? Sí, que estuvimos este, charlando sobre eso justamente porque él toma esta, estas clases sociales y esto como para de alguna manera mostrar cómo eran. Sí. Hay una parte en el cuento que dice que la sepulcral comida resultó alegre comparada con la siguiente vigilia en el, salor, en el salón de fumar. El hecho de comer y beber había procurado al menos una distracción al malestar general. Claro. Como que ellos se sentían mal, pero a la vez trataban de hacer de cuenta de que ahí no pasaba nada, ¿no? Esa, esa doble manera de ser. Sí, otro secreto. Sí. La voz. sí. Sí. ¿Quién hablaba? Ah, bueno, pensé que alguien había levantado la mano. Bueno, esto está presente en los en los relatos de Isaki un poco, de alguna manera mostrando esta doble moral y riéndose de alguna manera, ¿no? Eh, a través de sus relatos Bien, creo que ahora sí viene el de la Berizo ¿Quién era que quería escucharlo? Yo Batista. Bueno, vamos a escuchar el tema de la Berizo Música en silencio quedaste sin vida Un beso te di no sé si lo sentiste Una lágrima mía quedó en tu mente Guito. No sé qué cómo está Fuguito, porque te dicen Uguito, me de Hugo. No sé, era chiquitito, Bueno, Hugo fue uno de los actores del radioteatro. Sí. ¿Qué personaje hacías vos? Sir Wilfred. Sí, que ahí lo escuchamos recién en el último, por eso dijimos, vamos a sumarlo a Pero ¿qué, qué quiere decir usted, señora, algo así, no? Era tu, tu diálogo. Sí. Bien. Eh, bueno, Y si los oyentes quisieran saber cómo hicimos nuestro radioteatro ¿Qué pasos hay que hacer para, para lograr hacer el radioteatro? Que fue lo que nosotros hicimos ¿Qué les sugerimos? ¿Qué hay que hacer primero? Eh, elegir el tema, elegir los materiales y el cuento Bien, estamos con el cuento elegido Leímos en profundidad el cuento ¿Qué más hay que hacer? Leímos el cuento y, y fuimos armando, y fuimos en el pizarrón, fuimos escribiendo diálogos que podíamos decir con nuestras palabras o con, y con las palabras que hay ahí en el, en el cuento Perfecto, ¿y qué más? Una vez que escribimos el guión, ¿qué hicimos? Ensayarlo mucho para aprendérnoslo y después grabarlo Bien, claro, porque si no, no sale la lectura de una no Uno tiene que ensayarlo para darle como esa intencionalidad Porque si no, no son creíbles los personajes ¿Qué más? Una vez que lo ensayamos, lo grabamos ¿Y con qué grabamos nosotros? En con un celular, con el celular. <risa> Bien, la tecnología ahora nos <risa> ayuda un montón sí. Con un celular se puede grabar un rey Con un, un celular réper. y una computadora Bien, buenísimo Y en el diálogo, ¿qué, qué habíamos puesto también? que iba... en, Entre paréntesis, lo, las cosas que tenían que sonar, como las los campanas, ruidos. Los, las, las ruidos. los ruidos. Los ruiditos, esos sonidos que nos ambientan. Algunos los hicieron ustedes, porque hubo unos pasos ahí que se escucharon que los hicimos en vivo, ¿no? Sí. Sí. Bueno, y después, no. la verdad que me lo llevé yo. Ajá. ¿Y en mi casa que hice? Y en tu todo. casa lo editaste Claro, saqué aquellas repeticiones, saqué los baches de silencio, le agregué algunos sonidos y ahí quedó, más sí. o menos. <risa> quedó, Dentro quedó de bien. todo quedó bien. Dentro de todo quedó bien, ¿no? Era creíble, ¿no? El, sí, el sí, sí. Bueno, sí. y así fue que trabajamos en el marco de las prácticas del lenguaje, el cuento fantástico y específicamente Tobermori. ¿Cómo fue hacer esto? Fue, sí, pues, digamos... Más o menos complicado sí. y a la misma vez fácil. Buenísimo. Cansador. Cansador, sí, porque nos llevó un montón de tiempo el radioteatro. Pese Ajá. a que eran tres audios de un minuto y algo, este sí. hubo que hacerlo. ¿no? Bien, decime. Tuvimos que practicarlo muchas veces para que no salga. No, nos salía el tono. <risa> sí. Ay, sí, yo era medio hincha con el tema, ¿no? Sí. Lo más difícil fue eh, reescribir o escribir lo, los diálogos, los que teníamos que decir. Eso fue lo más adaptador y lo difícil. Después era actuarlo. Era... Yo digo, de la actuación, lo más difícil fueron las risas. La, las, las risas, risas sí. Quedaron ¿Eh? sí. sí, sí, sí. La risa y quedaron medio falsas. Y las risas lo salían así. Y algunas veces cuando, eh, cuando, alguna cuando practicábamos el radioteatro... Eh, Traíamos disfraces Para, digamos, disfrazarnos Para entrar en personaje Y hacerlo con más, eh, más calmado Más divertido Eso fue en teatro, ¿no? Sí, sí. sí. sí. sí. Tenía... Bien, nos estamos casi despidiendo Del programa de hoy Pero vos habías pedido un tema, el último Para dedicárselo a tu ah, papá Vamos sí. a poner una puntita ¿Qué tema? Hello, goodbye De los Beatles A ver, un poquito... You say stop, and I say go, go. Y estamos diciendo goodbye y con estos saludos nos estamos despidiendo ¿Quién tiene saludos? Yo bueno, rápido, rápido, rápido. Bueno, Yo le quiero mandar saludos a mi mamá, a mi papá toda mi familia, la escuela la directora, a todos. a todos Yo le quiero mandar un saludo a mi papá que me está escuchando, seguro, porque le dije y a toda la escuela Un beso le quiero mandar un saludo a mi hermana Yo le quiero mandar un saludo a mi mamá y a mi papá y a mis abuelos. Yo quiero mandarle un saludo a toda mi familia y a toda la escuela. Yo quiero mandar un saludo a mi mamá y a mis hermanos Yo quiero saludar a mi madre y a mi papá, a, a, a mis hermanos. Sí. Yo quiero saludar a, a la escuela y a, a toda mi familia y mucho más a mi hermano, aunque no me esté escuchando pues está en el colegio, pero bueno. Bien, sí. ¿y nos queda algo? A ver... Felicitar a Patricia por el radioteatro Y a todas las profes y los chicos Porque la verdad que es una experiencia hermosa Ay, un aplauso Para todos y todas Y nosotros nos reencontramos El próximo jueves A partir de las 10 de la mañana En esto que es Hora Libre En el barrio, chau chau Chau, chau.